...tarde volvía, como siempre sin pescado, otra vez se reiría del viejo que no pescó. Así pensaba remando aquel viejo pescador, cuando sintió en sus venas la fuerza de aquel tirón... Hacía y a muchos años que no sentía esa fuerza y fue a través de esa cuerda que la fuerza llegó a él. Era un gran cachalote que arrastraba aquella barca como si fuera una pluma que solo rozara el mar. se reirá cuando vuelva a la carcena llevo mil kilos de carne y muchas noches de hambre el cachalote se hundió y tú le sueltas de cuerda sabes bien cómo tratarle le acaricias esta ferta Así se perdió la barca, cuando el pez tomó aquel rumbo, se perdió en el horizonte, nunca más se supo nada.